del cacahuate la crema, sabores incipientes que hacen de la rutina sazón, buscar la variación de la sal y del cacahuate la crema, con tintas de locura la plancha y con jugos de conciencia bañados, sangre que no olvidó tus detalles y que haces de lo creativo tu brillo y del diseño promesa, Cocinero, haz de tu despliegue el origen y de la receta el camino. Con sabores que a la lengua sorprenden, que a la narina complacen y que hacen del camino sorpresa. No sabes de recetas escritas, sabes del comienzo y tu esencia, sabes de tu mente y su entrega.